bidasa holdeko errimugimenduaren saioak egunero antxete erratian arratsaleko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte pausu mediak ekoiztutako saioak Arratxaldeon bai. Zemuz? Ondo. No. Eta arratxaldeone bai gure entzule guztiei, ongi etorriak herri hotxakera, ongi etorriak mundu hotxakera. Ongi etorriak mundu hotxakera. Azken boladan matx beti tokatzen zaizu zuri, eh? Bai, hasta egitza posatzen dene ben, baina badiru dudik irratirako jendeak ez aukalago oso bera. Edo bueno, zu gogoak dituzula ba, asko behintzat, eh? Hasta aquí, bai baliteke. <laughs> Eta zer prestatu digutzu gaurko saiorako? Ba, gaurkoan hasiko gara maputxe, linguista maputxe baten elkarrezketa batekin. E, elkarrezketa hau irungo feliseke gindu. Astagarpenako lagun batek eta amaitzeko egingo dizuet e, pixka bat ba joan hastean egondiren gerratakari internazional e, garrantzitsuenen errepaso txiki bat. Mari guztia, hemen Antzeta Irratiaren saio internazionalista nordu batez, zuekin eta gogoz. satong ja la bordeta haciendo botellón los comuneros jaida la fuente eta elkarrizketa karrisketa hori entzun baino gogoratuko ditugu zeintzu diren gurekin harremanetan jartzeko bideak <totipen> Ez dakit gogoratzen zarenoietako bate, batetaz, mat, edo horren e... ikanez, eh? Bai, bueno, ez dakit, e, zenbaki ez dakit e, emoriaz, baina, bueno, bai, badakit horraukazutela e, deitzeko aukera, ne duzu Hori da, telefonoa da 0-bost, bost bederatzi, lau sortzi irusei sei bost iparraletik ditu ezkero, eta egoaletik 0-0-Iru-Iru-Bost, bost bederatzi, lau sortzi irusei sei bost... Eta gero ere, badago ba, gure elbide elektronikoa, antxeta.soziala.gmail.com Eta baditu zute, ba, antxeta irratiaren sintoniaz aparte, baditu zute beste bilekunun erriotxakeko saioak entzun, erriotxak.info edo erriotxaken Facebooka, eta bietan, ba, zuen iritziak, zuen galderak eta zuen komentarioak utzi ditzazke eh? Eta hordun orain jarraian, ba, Mapuche en inguruko elkarrezketa hori entzungo dugu. E, aipatu barra da, elkarrezketa pixka lu luze, xamarra dela, ogeita oz minutu do irauten dituela, eta gazteleraz e, dagoela, baina horri izango dugu matxapunteak hartzen, gero ba, euskeratzeko bintzatela laburpen bat egiteko. <muchas> Soy Jacqueline Canicuán, soy lafquenche, en la parte de la costa de, lo, de la tierra mapuche. Eh, los mapuches nos dividimos por, eh, nos ubicamos por zona por Depende, los que viven en la cordillera son pehuenches, los que viven más para el sur son guilliche, los del centro huenteche, los de la zona más, de, de, de la zona baja, en la depresión intermedia por ahí, la zona de Lumaco son natche. ...y nosotros todos los que vivimos en la costa de la octava, la novena y parte de la décima... ...nos llamamos Lafkente... ...porque vivimos a orilla del mar... ...y tenemos una relación... Eh, ...muy cercana con la vida... Eh, ...de orilla, digamos... ...de, de vivir de, de la orilla del mar... ...con nuestras creencias... Eh, ...la vida en general... ...se arma... Eh, ...vinculada al mar... Eh, Soy profesora en principio, eh, lingüista y participo de varias eh, actividades, grupos y acciones eh, por la vida del pueblo mapuche, por la vida, por la continuidad de nuestra existencia, por eh, nuestra vida como pueblo, eh, en la conservación de nuestra identidad, pero... ...en la proyección también de esta identidad para el futuro... ...por, por nuestros niños, por nuestros hijos. Eh, <coughs> el año 2004, el, el diario Mercurio... ...que es el diario de mayor circulación... ...no, el, no es el de mayor circulación nacional... El, ...el diario Mercurio es un periódico prestigioso en el país... ...de, de muchos años, eh, me eligió como una de las 100 líderes del, del país... ...de los 100 líderes jóvenes... Ahora, si usted revisa el Mercurio, eh, ya no soy de las 100 líderes, sino mm, parece que soy un personaje no muy bueno. Eh, se me vincula a, a, a búsqueda de dineros para generar algún tipo de movimiento eh, terrorista <risa> eh, dentro del Polo Mapuche, de lo que a mí me resulta una, un chiste prácticamente eh, porque en general cuando uno se relaciona con el resto de los otros pueblos del mundo y, y establece eh, conversaciones para mí tiene que ver con la importancia de conocernos y de la valoración de la diversidad de los pueblos del mundo los mapuches no nos podemos eh, quedar con Solamente en esta tierra y decir no solamente aquí sino que tenemos que establecer relaciones de amistad, relaciones de de, de conversación como decimos nosotros con los otros con el resto con con, con todos los pueblos del mundo y Así nuestros antepasados, porque por más que se diga que no, nuestros antepasados viajaban constantemente entre Chile y Argentina, eh, con la parte peruana, con los vínculos con los otros pueblos. Entonces, eh, solamente nosotros seguimos haciendo la historia, seguimos eh, eh, viviendo. se trata de, Yo creo que todo esto se trata de la continuidad de la vida, del seguir, del eh, del querer que un pueblo más del mundo siga creciendo, siga construyendo y por pues sobre todo no pierda su identidad, ser lo que uno es. Uno de los, de los temas eh, que nos ha sido más difícil, más doloroso Tiene que ver con la pérdida de nuestro idioma y que lo, y lo que conlleva la pérdida de los idiomas. La pérdida, cuando hablamos de un idioma y lo vinculado que está con, con su propia cultura. Y en general, si usted nos visita o nos encontramos, se va a dar cuenta que la mayoría de los hablantes de nuestra lengua son ancianos y el prestigio de nuestra lengua en el cotidiano, en lo real, porque otra cosa es el mundo más intelectual, de la academia, donde está adquiriendo poco a poco un una valoración un poquito más grande. Ya el mapudungun eh sale los periódicos, eh, este último tiempo incluso está hay hasta una marca de teléfonos celulares que te responde en mapudungun. Previo pago, por supuesto, ahora eso es bien interesante porque nosotros no tenemos dinero para hacer esos pagos. Pero sin embargo hay como mayor una mayor conciencia de las personas, de cierto grupo social. Ahora falta que nosotros, como pueblo también, nos miremos hacia adentro y digamos, oye, esto que nosotros tenemos vale, y los que no lo tienen, oye, recuperemoslo, hagamos algo. Y eso pasa por el cotidiano que uno tiene en su casa. Una cosa es los esfuerzos que uno puede hacer desde el movimiento político, desde la academia. Pero el esfuerzo más importante está en la casa. ¿Cómo yo me dirijo a mi hijo? ¿Cómo yo le hablo? ¿En qué canto con él? ¿Con qué juego? ¿Qué es lo que le voy transmitiendo? Porque sería re interesante que la mamá aquí se dedica a todo. Oh, sí, la recuperación de la lengua, pero que jamás le hable al niño... Entonces en el fondo eso es una mentira. Entonces nosotros, la generación de la que soy parte, es una generación que está llamada a la transformación de la sociedad mapuche. Es una sociedad que está eh, en constante búsqueda, que ha venido y que incluso podríamos ponerle esta fecha a esta generación, porque es una generación muy importante que surge, que, hace su, que se hace visible a partir del año 92, que, que se genera todo un movimiento político y que a la vez esa gente que en esa, para esa época estábamos en la universidad y que hoy la mayoría somos todos profesionales, que hemos tenido, muchos de nosotros somos la primera persona de nuestra familia que fue a la universidad y que tiene un título y con el que ha podido enfrentar eh, a la sociedad mayoritaria. Nosotros estamos buscando una niña para que nos ayude a cuidar el chico. Pusimos unos letreros por el pueblo. Estamos hablando de Puerto Saavedra, el pueblo que tiene un 83,7% de población mapuche. Pusimos letreros por por el pueblo que decían, se necesita una persona para esto. De preferencia que hable mapudungún. Lo que generó ese letrerito en este pueblo es para estudios. Las reacciones mientras yo pegaba el letrero era, oiga, ¿y usted está loca? ¿Cómo se le ocurra enseñarle esa lengua a su hijo? Bueno, uno reacciona con el corazón, entonces yo le dije, Cada, yo, yo educo a mi hijo como quiero, ¿no? Y para mí lo más importante es que él no pierda su, su identidad y que sepa todos los días de su vida lo que es. Lo que son sus padres, lo que fueron sus abuelos y lo que él va a seguir siendo en el futuro. Eh, Hacemos... Pequeñas cosas, por ejemplo, hablamos en el supermercado y genera ahí una reacción de la mayoría de los chicos que hay ni... hay gente que... que sí habla la lengua y la entiende, pero no quiere asumirlo públicamente, entonces como que se generan esas risitas nerviosas de que ah, esta señora está medio loca y que dice... Eh... Y las reacciones de, de cuando yo le hablo a Mapuche, a mi niño públicamente, eh, son eh, ahí es cuando yo me convenzo de que por más que se haya generado todo este movimiento social que sale, salimos siempre por la televisión y lamentablemente la sociedad mapuche no sale en la televisión porque genere gente eh, que esté produciendo. Hay muy buenos poetas, por ejemplo hay bailarines de danza, hay cantante de ópera. No salimos por eso, salimos porque estamos somos un pueblo al que se le ha criminalizado en estos últimos 20 años. ¡Ah, ¡Oh, los mapuches quemaron camiones! ¡Los mapuches eh, se tomaron el fondo! ¡Los mapuches eh, eh, pararon en el camino a unos camioneros y los bajaron a Punta de Val! Perdón, pero eso eh, no sé quién lo inventado. Hace un hace un tiempo atrás, otra, yo estaba eh, trabajando por, por las escuelas rurales y me quedé sin bus. Y dije, ay, ¿qué voy a hacer? Y hice dedo, como decimos aquí, y me paró un, una pareja, jóvenes, entre 30 y 35. Y eh, ya me llevaron. Y me dice... Y de paso nos aprovecha de guiar porque... ustedes de acá? Sí, sí, yo soy de acá. Ah, no, nos aprovecha de guiar porque estamos eh, complicaditos, no conocemos el camino. No, no se preocupe. Ya, subimos. Entonces me dice... Oh, todo muy tranquilo por aquí. Sí, muy tranquilo. Le dije yo, ¿por qué sería diferente? No, porque venimos asustados, porque dicen que los mapuches salen al camino y asaltan a los autos y, y hacen barricadas por el camino. Y yo le dije... Ah, ¿y usted qué piensa eso? No, que esta gente mapuche, que están tan mal, mire cómo se le ocurre si todos somos chilenos y este es un solo país, una sola nación. Y ellos me explicaron todo el camino. Yo me dediqué a escuchar todo el camino y me decía que a ellos les daría mucho miedo encontrarse con un mapuche porque eran muy malos. Cuando llegamos aquí al pueblo yo les dije, bueno, eh, qué pena que... Eh, Muchas gracias por traerme y se salvaron, el mapuche no les hizo nada. Pero ¿cómo? no, es que yo también soy mapuche. Eso. Sí. Porque hay una prensa, hay unos medios de comunicación que nos están criminalizando porque la mayoría de la prensa en Chile está en manos de los grandes poderes. Los grandes poderes económicos tienen intereses en esta región y nosotros estamos sobrando, estorbando a los intereses económicos. Entonces qué mejor decir que, que somos terroristas, que, que asaltamos caminos, que todo eso. Ahora es cierto en, alguna, en el sentido de que sí hay reivindicaciones y justas reivindicaciones porque... Hay necesidades básicas de todo ser humano que hay que cubrir. La situación de pobreza de nuestra sociedad, si la comparamos con los estándares europeos o norteamericanos, definitivamente nosotros estamos en un nivel bajo, bajo, bajo cero. Y en ese sentido, cuando se producen estas reivindicaciones, estas recuperaciones de tierra... ...tiene que ver porque hay necesidades que cubrir... ...o sea, el pueblo Mapuche en términos de su territorio... ...fue reducido a menos del 10% de lo que le correspondía... ...hoy estamos sobre Puerto Saavedra... ...Puerto Saavedra en el año 1850... ...era de mi tatarabuelo... ...Puerto Saavedra se construye sobre las tierras de mis antepasados... ...directo, en línea directa, absolutamente directa... ...y eso... ...yo lo aprendí porque nosotros nos transmiten... ...la familia nos va transmitiendo... ...mira si era esto... ...yo nunca me olvido por ejemplo... ...cuando mi madre me llevaba arriba de ese cerro... ...y me decía... ...todo esto... ...era de mi abuelo... ...entonces yo crecí sabiendo... ...que yo no era chilena... ...yo del momento en que nací... ...sabí que no ...supe que no era chilena... ...y... ...y siempre me acuerdo en la escuela que siempre me cuestionaba los 6, 7 años cuando cantábamos el himno patrio, y decía, pero mi mamá dice que yo no soy chilena, que soy eh, mapuche. Y acá en la casa mi madre hablaba mapurumún, y me acuerdo de otra, en la época, entre el 78 en los 80, estaba la guerra, bueno siempre está, pero en esos tiempos estaba la guerra del Medio Oriente del Líbano, Y recuerdo que había una fiesta de, creo que era el Ramadán y, y salió por la tele, la profesora nos explicó que que había la la el estos pueblos habían decretado una tregua. Ella no dijo porque además el castellano del, del chileno no es tres, sino es tregua, dice, ¿no? Entonces ella dice, decretaron una tregua. Tregua en más o un es perro. Y yo no podía comprender cómo habían eh, legislado para establecer un perro. Eh, o sea, yo lo que me imaginaba en mi mente era, eh, en todos estos territorios pusieron un perro al medio. Y cuando le explicaba, yo le preguntaba, pero Chegua es perro. Pero nunca nadie entendió qué era lo que me pasaba. Y, y eso tenía que ver con, con un sistema en que me educaban de manera distinta a cómo me estaban educando en la casa. Y... Y en ese sentido, eh, siento que sí hay cosas del sistema educativo que están cambiando ahora. Y, y confío, yo tengo mucha esperanza de nuestros hijos, de los que estamos educando ahora. Somos una generación que ha perdido el, eh, el bilingüismo en su mayoría, pero como digo, esto pasa por el cotidiano de cada uno de nosotros, entonces yo tengo mucha esperanza de en cómo nosotros eduquemos a nuestros hijos. Con, espero que el discurso sea más que palabras, sea efectivamente acción. Algunos hacen la acción eh, a nivel de la, de la acción de movimiento social, de, de, de efectivamente recuperar la tierra y eso, pero otros también tenemos la responsabilidad ...de hacer que esta acción sea en nuestra casa... ...o sea, desde el momento en cómo nos levantamos... ...y cómo nos saludamos... ...hasta cuando nos dormimos... ...ahora, es también... ...una necesidad de que nosotros... ...estos padres que estamos surgiendo ahora... ...nos... ...no sé, trabajemos, construyamos... ...no sé cuál sería la palabra... ...pero tenemos que... Eh, ...ponerle ahí... Para que estos niños eh, no tenga la confusión de que a mí me pasó de decir, che guay esto, ¿no? O sea, yo quiero que él también tenga derecho a un, a un sistema educativo bilingüe. Yo quiero que mi hijo crezca en castellano, crezca en Mapudú, y también quiero que en el futuro aprenda inglés. Él no solamente va a estar... Eh, él, hay un mundo in, inmenso por el que hay que... Eh, ...hay que recorrer... ...mi abuelo... ...mi abuelo está vivo... ...tiene 96 años... ...según el carnet de identidad... ...y él siempre decía... ...que el mundo se hizo para caminarlo... ...aunque ahora dice que el mundo se hizo para recorrerlo... ...porque ahora hay aviones... ...en su época no había aviones... ...pero él siempre dice eso... ...que, que el mundo se hizo para... ...para recorrerlo y... ...y continuar... ...entonces... En ese sentido, yo soy partidaria de de, de seguir trabajando y seguir eh, construyendo por un futuro mejor. Mi otro abuelo anduvo ahí recuperando tierras para que nosotros viviéramos bien. No lo logró. Pero mi madre decía que la educación nos permitiría seguir. Porque hasta ahora decía que todo lo que habíamos perdido tenía que ver porque no sabíamos leer ni escribir, que había que saber leer y escribir. Y si íbamos a la universidad eso era maravilloso, y si teníamos acceso a un posgrado, mucho mejor. Entonces, yo y no solo por no solo por mi niño, sino por todos los que vienen, yo soy partidaria de que ellos tienen que crecer en castellano, tienen que crecer en mapunun, tienen que sumar todo lo que lo que les permita crecer. O sea, los mapuches no nos podemos restringir o no nos podemos reducir nosotros mismos. Ya fuimos reducidos por el Estado chileno. Ahora somos los nosotros los que tenemos que buscar. Así que, eh, eh, con un grupo de, de, de amigos en general, el año 2004, eh, nosotros eh, armamos un periódico. Un periódico que se armó en... Eh, ...con los aportes personales, no, no nos financiamos por ninguna aporte de eh, cooperación internacional... Ni, ...ni del Estado, sino fue una iniciativa propia de empezar a a hacer presencia también en los medios... ...o sea, estábamos todos los días, eh, todo, los, todo el tiempo eran solamente los medios nacionales... ...donde se trataba, digamos, la situación Mapuche de una manera... ...pero nosotros también queríamos mostrar esta otra cara... Y a partir de eso surge el periódico Askintube, eh, una iniciativa nuestra que partió en un diseño de papel, tiene, tiene eh, presencia en papel y también una, una página web. Y Askintube se ha convertido en estos cuatro años, primero en el primer periódico que sobrevive, Porque ha habido, y no lo podemos desconocer, iniciativas de periódicos mapuche, pero que duran lo que duraba el proyecto. O sea, si el financiamiento era por seis meses, seis meses. Si el financiamiento por un año, por una, un año era lo máximo que había durado. Nosotros llevamos cuatro años con muchísimas dificultades. Este último tiempo hemos recibido más aportes. A medida que nos fuimos haciendo presencia, ahí hay un, aquí tengo un ejemplar. Eh, aquí tenemos un ejemplar eh, de cuando se, el día que se empezó a pensar en la idea de un partido político No solamente los movimientos sociales, sino un partido político como tal Y eso no quiere decir que dejemos de ser más o menos mapuches Sino simplemente usar todos los instrumentos que existen en la sociedad Y surge el partido mapuche Hualmapuwen integr eh, eh, y que en, en este periódico hemos ido también recogimos toda la recogemos en general todas las noticias del país mapuche eh, por ejemplo aquí aparece el líder aucángücamá muy conocido en el mundo internacional también tiene noticias eh, reportajes importantes eh, y no solamente recoge información de lo que pasa en chile ...sino eh, información de lo que pasa eh, con los pueblos eh, en otros países... Eh, ...y información de lo que pasa con los mapuches que están en Argentina. Eh, y este último tiempo, en Azquintúwe, hemos comenzado a escribir en Mapuzumún. O sea, Azquintúwe en un principio solo español... Y este último tiempo ya hemos comenzado a escribir artículos en Mapudumún con la idea también no solamente de eh, decir todo lo que está pasando en castellano para nuestros lectores en castellano, sino que también para los mismos mapuches empiecen a interesarse en que el Mapudumún se puede escribir y que el Mapudumún no puede restringirse solamente al ámbito ritual. O sea, no podemos pensar solamente en cantar... Eh, eh, El cantún eh, al estilo mapuche también tenemos que, eh, el mapudungún tiene que escribirse porque también tiene que difundirse y tiene que de alguna manera, o sea, yo digo, eh, aunque suene chistoso, pero ojalá Harry Potter se escriba mapudungún, o sea, todo. A una lengua hay que darle presencia, hay que darle vitalidad y la vitalizamos usándola y eso eh, también de alguna manera es Asquintúwe quiere comenzar a contribuir a, a eso en este último tiempo están surgiendo más periódicos pero este es el periódico ampliamente conocido como el periódico Mapuche y Asquintúwe significa el mirador el, el que observa, que está observando y tiene aquí este mapita es bien interesante porque este mapita que nosotros usamos como logo aquí está el océano pacífico Y aquí está el océano Atlántico. Este mapa ha hecho que Azquintúwe haya sido requisado en la frontera. Cuando Azquintúwe una vez iba saliendo a Argentina, lo requisaron porque estaban molestos los dos gobiernos, porque no era posible que habláramos de un país mapuche eh, con, y lo graficáramos eh, cuando estaba la, la frontera Argentina y Chile. Eh, ahora ya no nos dice nada. <risa> Pero pero este, este es el Asquintúwe y, y confiamos en que Asquintúwe nosotros soñamos que Asquintúwe eh, viva muchos años hay también eh, iniciativas eh, de, de radio en, en la zona de Licanray y aquí en la misma aquí en Puerto Saavedra también en la zona de la isla hay una radio eh, que transmiten eh, que transmiten En, en general Sobre el mundo mapuche Ahora Hay un tema Que Que por eso yo digo Que nosotros Los mapuches Necesitamos mirarnos Para adentro Y hacer la reflexión De que Muchas veces Nos centramos Solo en nosotros mismos Y creemos Que somos los únicos Y no somos los únicos Hay muchos Como nosotros En el mundo Entonces Por eso eh, Es bueno conversar Siempre es bueno Conversar Compartir Eh, ser amigos eh, porque a veces cree que solo a uno le pasa y le pasa a muchos y en el fondo todo esto se trata de, de una lucha por seguir viviendo cuando nosotros escribimos el primer cuando se publicó el primer número de Asquintúwe tenía un, una portada muy grande en Mapudumún y decía O sea, todavía estamos vivos, y ese es el sentido, o sea, nosotros seguimos vivos, estamos aquí, y si es por mí, vamos a seguir por los siglos de los siglos, o sea, es una responsabilidad y, y eso es lo que le transmitimos a nosotros. Izan dugu elkarrizketa hori maputschen egoera eta taizkuntzaren inguruan batez ere eta ba hori antxeta erratiaren ueborrian aurkituko duzute antxetaerratia.com eta orain maiz zure txanda da ba, olako holako laburpentxo bat egiteko elkarrizketa arena bai bai bueno iguales elkarrizketa bakarrezketa honetan ehia da bai e, <laughs> chaquelin hitz egin dugu Eh, Mapuche kostakoa da bera, Lafkench esatendu direla bertako Mapuche kostakoak. Irakasle eta hizkuntzalaria da, baita Mapuchean aldeko aktivista. Em eh, bere herrian eh, iniziatiba Mapuche aldeko iniziatiban parte hartzen du eta hasiera kontatzen eh, bere herrian Puerto Saavedra izeneko herrian em eh, bizalegoaren 1983 dela Mapuchea baina eh hizkuntzaren normalizazioa oso oso atzera, atzera joala eta kalean hitz egitea oso oso arraro da dela. Eta horrela, esaten zuen ba egin zutela holako ekintza bat, jarri zituzten kartelak herriantzear, eh Mapungun, e, Mapuche hizkuntza e, eskatzen zuen e, langile bat bilatzen zutena eta jende ikusi zuten ba jeneren erakzioa ze nolako Ba, aurkakoa izan zen daiz eta jendea maputxe izan zen olako, e, iku, nola, nola ikusten duten beden izkuntza ba, oso gauza etxekoa eta oso praktiko dazun txikikoa bezala. Eta gero jarraitzen dut esaten ere ba, kriminalizazioa, jasaten duten kriminalizazioa oso handia dela eta horretarako ere kontatzen digu beste pasarte bat eta esaten du behin e, autoestope egiten zi joala berean e, inguruaretan. Ba, bikote batek hartu zuela, beraiek ikparraldekoak ziren Santiagoakoak hiriburukoak e, Txileleko iriburukoak eta ba, esaten ziren berek pikotorrek kontatze zioten ba, ze nolako beldurra zeukaten e, Mapucheak aurkitzeko e, ba, zeukatelako lako ikuspun, kuspun, osa, ikuspegi bat Mapucheena ba, hasiko zirela e, karretera mozten edo jende ere lapurtzen eta rolako ba, bizio oso negatibo batekin Eta hori ba, nola buk, e, bideia bukatu zutenan esan, esan ziola tipak e, berak e, jakelinek ze bera, bera Mapuche azela eta nola ikusi zituen, oza ze geltu zirela benetan hau bete hortz, e, bikote hau hori, hori, hori jazondoren. Gero ere esaten du, ba ezkuntzan, e, e, mes, mesperatxoan dia dagoela Maputxe izkuntzarekiko baita, Mapuche identitate eta kulturarekiko, Eta e, berak e, espero du ba, bere belo naldietarako amala, jakelin, e, aditzen da hola pixka bat e, fonduan e, aurro baten e, soinok aditzen dira fonduan, basaten du bere horrentzako e, nahi duela berak izkuntza elebidun bat, bai maputxez eta bai gazteleraz, ikusten duelako e, nahiz eta nahi duen bere hizkuntza eta bere identitatea gorde, nahi duela ere bere semea beste, beste kulturak eta, best, eta mundura ide, idekitzea, eta rotarako ikusten duela oso otrasna e, baliagarria gaztelera, bai eta beste izkuntzak inglesia zateralean bezala. Eta gero ere ba, esaten azken aldian, idirela askintubue izeneko egunkari bat batean lanean, lehenengo map maputxez, e, mapundungez, barkatu, oso hizkuntza oso komunikabe gutxi daude eta gehienak ba hori oso kriminalizatuak eta oso gaizki ikusiak eta berak ba hori ba askin duena hizire lanean 2004ean baita e, walmapu izeneko alderdi maputxea sortzen sortu, sortzen ibili e, direla eta e, horretara osea Esaten du ere, ba, gunkari hau autoprodukzioz eh, ari direla bideratzen, ez dute inolako estatuaren laguntzarik ez da oh, inolako erakunde erakundearen laguntzari jasotzen. Eta gero, hori, ba, Argentinako Mapuchekin ere lan egin dutela noiz benka. Eta esaten du ere, hizkuntza eh, bere, oza ikusteko zein nolako garrantzia maten den Eta ezkuntza horren e, normalizazioari normalizazioari bai Chile da bai Campoaldean ere esaten du berak nahiko zuela noizbait Harry Potter Mapundungera itzultzea. Eta gero ja bukatzeko ja bugaran ba hori pizka baloratzeko espero luzaroan la luzarban irautea ba, mugimendu guzti honek baita askin dubue egunkariak edota Maputxenaldeko osiniziatibak. Edo Lechet amaitasun otsak. Gonekin erobero txingurri otsak, mundu otsak. Gurekoa. Aza-aza. Herri mugimenduoaren ahotsa. Antxeta irratian Arratxaldeko ordubietatik bietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte. Herri otsak, pauzu mediak ekoiztutako saioan. <gurri hotxak> antxeta irratia.com Eta orain atxedeen txiki batingo dugu, musika entzuten... <SILENCIO> My body and that it flies I can see it through my My body and that it flies I can see it through man my... ratia eh orain berriekin jarraituko duzu jarraituko dugu eh hastean e, astean izandako berri internazional azpimarragarrenekin asteko azkenaldian hain hain presentatu dugun errialde arabiarrekin hasiko gara Libian e, e, bertan dago e, momentuanetan mugimendua bilbilean e, izan e, dagoen em Gerra egoera oso oso olatzada da. Bi alde, bi alde daude momentu honetan e, Libian, eh re, regimena bera, Gadafi duena buru Tripoli hiriburuan kokatu dena eta oposizio Bengasi inguruan mugitzen ari dena. Estatu batuak beste hainbatokitan bezala esku hartzen ari da eta Gaddafi gorte penal internazionaletarara jotzearek jotzearen eh jotzarekin eh ari da eta eh, bertan ere bai piska tiparralderago ondok orrialdetan Egipto eta Tunezen eh irautzak ez azira gelditu. Tunezen Naizeta Ganuchi bota duten, botere bota duten, iraultza ez da gelditu eta mugimendua eh orain mugimendua konik jarraitzen du eh, Tunez, Tunez eta bai hirietan eta bai landaremuan ere. ere. Egiptoen Sanhara frenengo ministro bat ar ir plaza e eh, irriare herriarekin konpromiso hartzera behartu dute Tarir Klasan. Horrak erakasten du Azkenalako presioa egiten ari diren azkenaldian Egipton eta horrekin jarraituz ere eh, Yemen eta Omanen eh Penintxula, Penintxula arabikoko herrialde hauetan eh, izan dira eh, gertak, gertakariak eh, azkenaldian Omanen hobekuntza ekonomiko eta sozialak eskatu dituzte herritarrek eta kabu sultaran gobernua kolokain jarri dute e, estatu batuak ere hor e, e, zeresa zeresan zer diren dauka zeren bertatikan omandikan pasatzen baita e, petrolaren 140 berrogeia. hor dago beraz e, petrolaren trantsito garrantzitsua jemenen herrialdean, e, iparraldeko chitekin eta egoaldeko independentisten arteko arazoak izan dira biakasi bia bai tira e, orain bertan boteran dagoen gobernuaren aurka eta estatu estatubatuak hemen ere e, bertan dago e, islamisten aurkako e, mugimenduak e, ba, laguntzen eta horrela be, be, berriz ere bere hori ba entronometismo hori azpi Eh, Saharan fronte polisarearen eh, hogeita magoz garran urte urrena ospatu da, tifaritin desmile, desfile militarra izan da, eta hau batzen da ba, onuk bestaldetik izan duen ba, pasatismoarekin Zajararen eh, eh, gadazkarekiko, e, egin diren autodeterminazio prozesurako E, pausuak ez ditu lagundu, eta ere bertan daude ba, betiko Frantzia edo Espainia bezalako herri interes ekonomikoak. Bixka e, tonarago, gure kontenentera atortzen gara, Italian Berlusconi ez da zeukan e, juiziora ez da agertu, mediaset kasuaren juizora zuzen ere, e, ustelkeria gati kondenatzen zaio honetan, baita e, kontu korronten falsifikazio ere, Hala ere e, impune jarraitzen du lehen ministro italiarrak, zeren e, nahiz eta saiatu den e, legetan aldaketak egiten bere inmunitantea e, bermatzeko, ez du, ezin izan du lortu. Ondoko Irla honetan, Irlandan, gobernu aldaketa izan dazte honetan, zian afail partidu kontxarbadoriak zian agael beste ezbarkatu. Fianagael eh partiduak Fianagael Kontserbadorari eh LEU mandio, laboristekin egin duen koalizioan eh, bertan egoera ez da Polita Irlandan, krisi ekonomikoa eta Alizak katolikoaren pederastien pederastakasoengatik eskandaluak eh, nahiko mugimendu mugimendu sportitzak eh, eragin dituzte Irlandar gizartean eta bestalde Sinn Alderdi Republikarrak Ezerlekuak irukoiztu ditu eta horrek ere zer e, izango du urrengo gobernuan egingo diren mugimenduekin. bukazeko hego Amerika zegingo dizuet. E, Uruguaien Jose Mujika gerdillaari tupamaro oi eta Uruguayko, eta Uruguiko presidenteak urte bat egindu karguan, makroekonomian eta nazioartean izan ditu lorpen nagusiak, baita eskuineko posizioarekin harreman e, onak izatarekin ere izatan ere. Baina, bestalde irabirak izan ditu ezkerrekoko hitzorekin, fronte zabala izenekorekin. Aperestasun banaketaren alde beharbeste ez egitea eta militar kolpisten aurke ez egitea laporatzen diote bere aliatuek. beste beste bat eh haz ala azkeneko egunuetan eh aurren baiketaren aintzuzen ere eh baiketaguek bidela eta binon eh eh binon diktado eh binionen diktadoretan izan ziren 34 baiketa izan ziren garaionetan eta e, aurrauen... Aur e, Ba, trafikoara eta aparte, e, ere zan behar da hauen, aurra hauen ama askotan desagertu edo, edo hil egin zutela. y e bicoitza e <música> Zerbait genuela komentatzeko, zeren atzo martxoak sortzi izan zen, baduk, bak izuten bezala emakumearen eguna. Baina e, ba, emakume talde, edo talde feministek antolatutako ekimenak ez dira egun horretan gelditzen soi, baizik eta azte guztian zehar hainbat ba, ekimen antolatzen ari dituztela. eta eta herriotsaken ba bereziki bat aipatu nahi genuen urrengo larun batean gonekin erobero saio berezia izango delako berezia zeren zabaltza plazatik emitituko da zuzenean eta gaine izango da ba, neidakina danez behintzat lehenengo aldia antxeta irratia korrelako emankizun bat bakaletikan emititzen duela orduan balarun batean lauetatik bosta karte izango da gonekinero bero bakizute irungo bilgune feministak egiten duen saioa Ba, esan dugun bezala, zuzenean, zabaltza plazatik, eta antxeta irratiko entzule guztientzat. Eta bainera, ba, egun horretan, ba, bilgunekoek antolatutakoa ez da hor gelitzen, baizik eta ba, gauza pila bat egongo dela, horien artean, DJak, e, pausokadantza taldea, eta festa baitare lakasita gaztetxean. Azorie, lauetatik bosta karte, larun batean, gonekin erobero, saio berezia, zabaltza plazatik, irundik, eta antxetako entzule guztien zat zuzenean. Ziklo kultura nitza. Lakasita gaztetxean, Ostegunero Zazpiterdietatik aurrera, adiskidetuak, Uztion artean, Aeka, Zimat, Bilgune Feminista eta Antseta Irratiak, hainbat pelikula eskeniko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero Zazpiterdietatik aurrera, Zinema kultura nitza Lakasita gaztetxean. berriro martxan. Maiengurua: La aportación de las mujeres a una solución definitiva. Mekane alzelai: Elisabeth Pinol, Kontsi Bilbao, Ainhoa Aznares, Duñika Arrizabalaga, Jonego Irizelaia eta Onintza Lasa. Moderatzaile lanetan: Idurre Eskisabel. Martxoaren 11an, Arratsaldeko 7:30etan Irungo Musika Eskolan. Antzede irratieak antolatua. <tusurra> Joanden maiatzean bederatzi pertsona hil zituzten askatasunaren ontzia erasotu zutenean. Ezin izan zuten haien elmugara iritsi. Aurtengo udaberrian giza laguntzas betetako 2 ontzi abiatuko dira berriro ere Gazaruntz. Ontziratu, ontziratu. ontziratu. iruvebikoitza.rumbogaza.or. Onziratu. ontziratu Tirintera zain Bora mai gua zela match Mi esker berriro ere gurekin egon izanagatik beste behin ere Ba, ez zerik urrenguan hemen egon naiz ere bai guztola Hori hemen dikan bi aztera berriro eremen hemen antxeterratian mundu hotxak Zalentano. Eta bak izute egunero edo bintzataztelenetik kostiralera Zortzetatik bederatziak arte eta ordubietatik iruak arte erri hotxak Bidaso aldeko errimugimenduaren irratxaioak Mi esker eta jo Loenel becato pa cantare. idasa holdeko errimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte, eta gabeko sortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak.